pjem post página postea sumers bienvenidos edition en esta vamos a un post de una página web que se ellas saben es femenino donde vamos llama is going ocasión analizar chica anónima dice lo siguiente mi post to foro lo novio cero un una un detallista black a a una el cual harían ustedes? e s t a d o s atentos, chicos, porque aquí se viene una joyita que desvela bastante de lo que es el comportamiento femenino dentro de una relación de pareja. El mensaje dice lo siguiente: Voy a cumplir tres años con mi novio y en el tiempo que he estado con él no he recibido muchos detalles como los que a una mujer usualmente le gustaría recibir. No soy una mujer interesada, pero un detalle como una carta, una flor o una sorpresa no cae mal de vez en cuando. Bien, y aquí nos estamos empezando a encontrar con lo típico ¿no? de las mujeres que quieren al novio detallista que está constantemente invirtiendo dinero en ellas. Fijaos cómo es lo siguiente. Dice que no ha recibido muchos detalles como los que a una mujer usualmente les gusta recibir. Claro, como todas están tan acostumbradas a estos novios pagafantas que se gastan el sueldo prácticamente en ellas. Porque incluso en un día a día vemos a muchísimos hombres que trabajan como camareros, partiéndose la espalda por un sueldo bastante bajo y aún así se gastan todo su dinero en la novia. Es impresionante. Y dice después que ella no es una mujer interesada. Cuidado, ¿eh? ella no es interesada, pero un detalle de vez en cuando es necesario: vale una flor, una sorpresa o lo que sea. Igual después le haces un regalo de una flor o cualquier cosa romántica y luego te lo echan e cara porque prácticamente es. Una mierda, y a su mejor amiga le han regalado el último iPhone, y tú eres un perdedor. Y bueno, ya sabemos que también, si no haces los regalos adecuados, es muy difícil que una mujer se quede contigo, porque en el momento en el que aparezca un tipo con un Lamborghini, te aseguro que por mucho amor que ella diga que tenga hacia ti, te va a dejar. Pero vamos a seguir con el post. Desde que empezamos la relación, siempre le hice cartas y fui detallista de manera que él se sintiera especial. He hablado con él sobre el asunto y me dice que no le nace hacer este tipo. De cosas que no tiene el impulso, aún sabiendo que son cosas que me gustan y que le he pedido desde hace mucho. No sé qué hacer. Porque me frustra el hecho de que no se esfuerce por querer complacerme en ese sentido un poco. Bien, ella aquí ya está hablando de lo típico que ya hemos hablado en otros posts dentro de esta sección de Black Edition, que es que las mujeres al final lo que quieren es manipular y convertir al novio en lo que ellas quieren. f i j a o s cómo el tipo le ha dicho sinceramente que él no es así, que no le sale hacer ese tipo de cosas, pero aún así ella se siente frustrada porque él no es como ella quiere y le frustra que él no. Haga lo que ella quiere, porque, claro, como ella es una princesita que merece todo y encima los hombres tienen que cambiar para que ella sea feliz, pues f i j a o s yo creo que el tipo ha sido bastante sincero y l a ha hecho bastante bien al dejar claro qué es lo que no le interesa, qué es lo que no quiere y simplemente por qué no lo hace. Y tampoco tiene ninguna obligación de hacerlo porque la niñita, si no, luego se molesta. Vamos a seguir. Además, ha dicho. Un pequeño inciso, que es algo que le pide desde hace mucho. Fijaos qué feo, ¿no? Ella le pide al novio que le haga detalles. O sea, imaginaos la típica novia. Ay, yo quiero este regalo, yo quiero lo otro.、Eh, a mi amiga le han regalado el iPhone. El otro día a la otra le han regalado un peluche. Ay, qué bonito, me encanta tal vestido. ¿Me lo regalas? Lo típico. Están pidiendo constantemente. Y si no lo haces, fíjate. Luego se va a un foro de internet a preguntar qué harían los demás en caso de encontrarse en su propia situación, porque ya sabemos lo que está buscando. De hecho, vamos a seguir analizando que aún viene lo mejor. No sé qué hacer. En serio, me decepciona mucho. A veces he pensado en dejarlo porque siento que pasa desapercibido lo que le he dicho, sumándole el hecho de que las veces que estoy molesta o decepcionada por este tipo de cosas, no hace nada por arreglar la situación. Agradezco las opiniones y qué harían ustedes. Bueno, fijaos hasta qué punto lleva la cosa, ¿vale? Hasta qué punto es materialista e interesada la tía, que dice que no sabe qué hacer y que le decepciona mucho, e incluso ha pensado en dejar al novio por el hecho de no ser detallista y no hacerle regalos constantemente. Fijaos hasta el punto de cinismo que tiene la tía, que aún así el hombre le ha justificado el por qué no lo hace y simplemente es algo que no le nace. Y ella, en vez de comprenderlo y respetarlo como supuestamente debería hacer, Una mujer enamorada, aunque ya sabemos que las mujeres nos enamoran, e en vez de eso, en vez de comprenderlo, se va a un post a soltar toda la mierda, a contar toda la porquería y a decir que prácticamente está pensando en dejarlo porque le decepciona y porque además. Él no hace nada por arreglar la situación, como si aquí hubiese un problema grave, como si de verdad aquí ocurriese algo preocupante, y encima él es el que tiene que encargarse de arreglar la situación que ella misma ha provocado porque a ella le molesta algo. ¿Veis? Aquí vemos de fondo la cuestión del típico problema que las mujeres quieren que los hombres le resuelvan los problemas. Ellas sienten que es necesario algo y el hombre tiene que molestarse en cumplir lo que ella quiere para que la niña se quede conmigo. Contenta y feliz. Además, tan solo ha soltado lo malo, porque igual estamos hablando de un buen tipo que la cuida, que la quiere, que de verdad mira por ella, por su salud y por su felicidad, pero que igual es un hombre que no es detallista y no le nace porque se lo ha dicho, pero no. Ella sigue molestándose y diciendo que no es detallista, que es una cosa que le decepciona, f i j a o s qué palabra tan grande y qué cosa tan seria, ¿no? Un hombre que te decepciona por el hecho de que no es detallista porque. Tú sientes que eso es necesario y él tiene que arreglarlo. Y si no, te vas a un post como una niña de 5 años a pedir a la gente a para que venga alguna tía como tú y te venga y te y suelte. Oye, pues mira, mejor déjalo,、eh, pasa de él, olvídate porque no te merece y, te... y bla, bla, bla. Total, eres una princesa y hay 8.000 tíos dispuestos a fundirse su sueldo en tus putos caprichos. ¿Vale? Daos cuenta, para aquellos que dicen que para las mujeres no es importante lo material y no es importante los regalos y el dinero que se puede invertir en ellas, anda que no. Fijaos c o m o yo ya he traído algunos posts de este rollo donde las mujeres van a estos foros femeninos que saben perfectamente que los hombres no van a entrar y que evidentemente su pareja no la va a pillar nunca porque además es un post anónimo. Así que incluso si el novio llegase a toparse con esa información, cosa que es muy improbable, tampoco va saber. Si es su chica. Ellas van al final siempre de anonimato ahí en internet a soltar toda la porquería y a buscar a que mujeres exactamente como ellas le den la respuesta que ella está buscando. Porque además ella lo único que necesita ahora es el impulso de otras dos iguales que le digan que ese tipo no merece la pena y que ese tipo es un mierda y un desgraciado para que ella lo deje. Porque al final para las mujeres es mucho más importante los bienes materiales que se le puedan dar. Y además va a valorar muchísimo más la opinión de dos completas desconocidas antes que a la persona que tiene al lado, que igual está haciendo muchísimo más por ella. Por no hablar de que tampoco ha hablado mucho de la situación del tipo, igual está hablando de un hombre que, oye, tiene un sueldo muy bajo, o igual tiene unas cargas familiares que tiene que afrontar, o igual tiene una serie de gastos importantes al mes y no puede desperdiciar su dinero. Y está viviendo a lo mejor al día o contando los céntimos para poder comer. Pero claro, eso no es importante. Como no es detallista, pues automáticamente es un tipo no válido, ¿no? Bueno, evidentemente, ya sabemos que la tipa de, de este post va a tardar muy poco en dejarlo si no lo ha dejado a los dos días de haber puesto esto en internet, porque además, f i j a o s que se le ve muy frustrada y muy desesperada, porque, oye, Parece que el tipo es un criminal en potencia que no la quiere, no la valora y la trata mal. En fin, ya sabemos a lo que estamos acostumbrados a ver dentro de esta sección. Y por supuesto, como siempre, os dejo el enlace en la descripción del vídeo por si queréis ir a leerlo y para que os hagáis vuestra propia idea. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta pronto.